Hoy plenamente estoy seguro que la vida guarda misterios de dolor y de grandeza. Son como nubes tempestuosas donde anida el desengaño, la opulencia y la pobreza. Yo de la eterna caravana interminar, de los impuestos, No tuve mimos ni caricias en mi cuna, fui del hospicio el expósito vulgar. No tuve mimos ni caricias en mi cuna, fui del hospicio el expósito vulgar. Madres que arrojáis sin tener por qué al fruto de su amor. Ya mi alrededor murmuran Y la frente es por demás Ya más de uno Me pregunta por mi nombre Yo enmudezco Y no sé qué responde No conozco padre ni familia Vago Por mi senda Espero que al fin la autora de mi ser Madres que arrojas sin tener por qué Al fruto de su amor, precio del placer Me diste desdichas y amarguras Ya a mi alrededor murura, Y la frente es por demás de uno me pregunta por qué اس پیروں کی الفی